The 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems crawled upon the crumpled of fate. There's a policeman with an honest soul the scene whose head is on the pole, he grunts as he fills his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 At class of 1998 show The situation tragedy Grand office with with clip Cliffhangers with no hope The water gallery The flooded gallery There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors Trolls and if the show is thrown Silent looks with the cue, with the pose of Marshall's smiles At last in 1998 show The toy song No one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets Scrolling by and y quito y otra vez después de tanto tiempo, ¿eh? después de tanto tiempo. No me tampoco no fue tanto tiempo a ver eh, cuando tiempo tuve sin venir a hacer anedonia. ¿Cuándo hay que no sentirse anedonia? ¿Hay alguien sintiendo anedonia? Eh, el mi colega eh, según selecta eh, el selecto que fai Ese, ese programa de, de hip hop ¿eh? y, y de reggae, todos los suyones, me parece que ya les a las noches, pero no equivocame, ¿eh? y que siento un ondiferido siempre, y que voy a hacer, somos asesinas, en vez de sentirlo en directo como como tenía que ser, voy y, y siento el ondiferido. Bueno, anda, pues que decíame una una vez, ¿eh? Hay que venir a hacer el programa siempre. Hay que no fallar, porque luego claro la gente. ¿eh? Eh, si pones un día la radio y no estás bueno, pues a lo mejor puede pensar que llegue de bueno que si esa noche no pudiste, no pudiste por algo. Si pones la radio eh, un par de días el a la hora que supuestamente el programa y no está ninguna de las dos alemanes, eh, si eh, si siente ya ya te ha perdido. Eh, cosa que, eh, bueno, mmm, y en un y, ye, ye un ye. vamos a ver, yo ahora voy a hablar voy como, como experto en, en el aprendizaje, ¿eh? experto en deprendimiento, ¿eh? depende de lo raro que queráis <ríe> que queráis tornarlo. Bueno, eh, a lo que estamos refiriéndose, ¿eh? a lo que estamos refiriéndonos, a lo que se refería el mi amigo el Selecto, ¿eh? Llega a, a las curvas de extinción Según un programa de reforzamiento determinado Tranquilos, que ahora desplico explico yo perfectamente Que es lo que estoy queriendo decir Con con estas con palabras tan extrañas y tan raras Bueno, pues eh, eh, lo que se llama eh, un plan técnico, programa de reforzamiento No es otro que sencillamente la manera eh, En la que un comportamiento cualquiera, pues, llegue premiado, digamos, premiado que llegue, que, que obtiene lo que, lo que busca con ese comportamiento, un comportamiento como el de prender la radio. ¿sí? El de prender la radio lo jueves a las 6 de la noche, que llegue cuando el es miserable, que soy yo, fae anedonia, que lle este programa. ¿sí? Claro, pues, uno se entiende si habitualmente. Eh, pon, pon anedonia ¿eh? o sea, pon la radio, perdón encienda la radio eh, un jueves a las 22 de la noche con la intención de sentir anedonia claro, otra cosa y que ponga la radio con la intención de sentir cualquier otra cosa ¿eh? porque entonces el hecho de que salga anedonia no va a hacerlo sentirse satisfecho ni premiado ¿eh? no, todo lo contrario todo lo contrario ¿eh? la cuestión es que tiene que prender la radio para sentir anedonia Y entonces, si sale en Edone, y decir, si salgo yo, pues sentiráse satisfecho y sentirá que la su so conducta, bueno, pues tiene el tiene el, el premio, la consecuencia que él considera justa, ¿eh? Pues oye, si él hizo el esfuerzo de, de levantarse de lo que estuviera haciendo, igual estaba tirado en el sofá, qué sé yo, ¿eh? Y tuvo que levantar del sofá para ir a, a prender la radio, o el ordenata, porque ya sabéis que esto puede sentirse. En el 107.3 está la frecuencia modulada, si estás per aquí cerca, para la capital del Principau, que agora ya no tenemos príncipe, tenemos princesa, cao, puñeta, una princesina que no va al panai, pequeñaja, pequeñaja, pequeñajas blanquiñada, madre de dios, sabe que non la medio fase Bueno, eso, que si ese en Uvieu, en algunos barrios de Uvieu y algunos alrededores de Uvieu, podéis sentir la cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada. Entonces ese sintiente el esfuerzo que hizo al levantar el sofá fue para ir a prender la, el, el receptor de, de radio. Si no estáis en Uyú y tenéis la posibilidad de acceder a internet entonces sí por el mundo entero ¿eh? www.radiocuca.org y bueno, en cualquier en cualquier sitio del mundo el sintiente puede estar haciendo el, el esfuerzo que, sí que yo que yo digo ...que no tiene por qué ser el levantar del sofá... ...pues estar, yo qué sé, pues estar pues, cenando... ...y lo mejor decirme que voy a acabar de cenar rápidamente... ...voy a comer más rápido ¿eh? de lo que ya habitual en mí... ...voy a masticar más rápido, voy a masticar menos... ¿eh? ...porque quiero estar tranquilo, estar ya cenado... ...para cuando, pa cuando empiece en Edonia... ...y entonces, bueno, pues eso... El, ...el levantar del sofá, de la mesa, de lo que sea... ...o lo mejor estar en la calle, o lo mejor está trabajando... ...qué sé yo... ¿Eh? hay posibilidades infinites no, no sé si serán infinites, pero hay muchas ¿eh? muchas posibilidades de que los, los sintientes de anedonia hagan un esfuerzo para poder sentir anedonia ¿eh? bueno, pues si falla ese esfuerzo para poder sentir anedonia, prende la radio prende el ordenador y efectivamente sale anedonia, pues por lo menos considera que el esfuerzo ese que no fue, no fue en balde ¿eh? pa algo, fue para algo, consiguió lo que él quería, que ella sintiera anedonia ¿Mm? eso y el reforzamiento ¿eh? el premio entre comillas ¿vale? el reforzador y anedonia ¿de acuerdo? bueno pues vamos a suponer que se sintiente todos todos todos los llueves ¿eh? a la misma hora les 10 de la noche va prende el aparato se si ya el receptor cerrado si y se el ordenador con conexión a internet ¿eh? o bueno otros movidas porque ahora qué sé yo, siéntese también por los teléfonucos pequeñucos y, y por los tabletes, pero yo y que de esas cosas no sé. ¿eh? Yo soy un anticuado es que todavía tiene un teléfono de que valga más para llamar y para que te llamen. ¿eh? Bueno, ya a ti más movidas, porque este que tengo ahora, cámara de fotos, no entiendo. Pero lo anterior tenía, lo pasaba yo como Dios, haciendo fotos. ¿eh? Sacaba unas semillas ahí de, de mogollón de cosas. Siempre que me llamaba algo la atención, sacaba yo una semella. y la gente decía me ah, va pero sale mal porque tiene nada más dos megapíxeles y ellos decía esto eh, toma poco y una semilla, joder y yo estoy encantado que megapíxeles ni que hostias bueno eh, este ya no tiene, ya no entiende eso no tiene no tiene ni siquiera para sentir la radio con lo bien que lo pasaba yo en antes sintiendo la cuca calle bueno cosas que hay hoy el el viejo rompió ¿eh? y ahora tengo uno que es más viejo que el viejo y que no tiene esas cosas bueno no pasa nada pero bueno hay hay telefonucos, eh, pequeñucos, que ya no son tan pequeñucos. Eh, eh, en antes eran cada vez más pequeñucos, pero ahora la cosa llegue es parece que cada vez son más grandes. El otro día sacó un iba yo en el autocar y sacó un, un viajero uno que, madre de Dios, ya era tamaño iba a decir no, tamaño de folio no llegaba, pero tamaño cuartilla pasaba, se si llega más. ¿eh? Sería un, un ...un iPhone, un iPad un iPod... ...o la de su puta madre... ...un, un, un me cago un Dios, qué sé yo... ...una cosa de esas... ...y puso esa palabra allí... ...yo digo, madre de Dios, pero yo tengo que llevar eso en Riva... ...dito que yo siempre llevo un montón de cosas en Riva... ...yo siempre llevo mochila... ...o mochila o, o un bolso grande... mejor la mochila que yo me lloro para pa la espalda... ...un bolso de estos de bandolera pues sí, una putada... ...porque claro, el peso va... ¿Eh? Y luego duelte, o por lo menos a mí, duerme, duerme la espalda, no ¿eh? me les costes. ¿eh? ¿Qué cosas? Pero bueno, que ya os digo, yo en realidad pues siempre cargado de cosas. ¿eh? Mínimo, mínimo, un libro. ¿eh? Un libro, yo creo que si no salgo de casa con un libro, muy mal a gusto. Y digo, vos pues, de verdad que muy mal a gusto, ¿eh? porque, porque yo, mmm, cualquier momento vacío que tengo. pues gastarlo en el hier, en el libro, ¿eh? Claro, yo otras, yo como no tengo teléfono de esos, hay otra gente que, que el tiempo muerto que tiene, échalo a mirar movidas en el teléfono, ¿cu? yo como no tengo teléfono, ¿cu? arreglame con un libro de Amazon, un libro, en papel, ¿eh? Nada de, de del e-book, y reader y estas cosas. ...que no yo porque yo soy un retrogrado recalcitrante... ...que hombre igual también... ...igual también porque vamos a... ...a decir que no... ...pero yo, yo pro, probar, probarlo eh... ...probar, probarlo y no... ...tío si yo... ...tengo falta de... ...del papel... ¿eh? ...tengo falta del papel... ...tengo falta de dar para atrás... ...de pasar la página... lamáme romántico llámáme mongol ll lo que por pues, de la gana ¿eh? como me como si me llamáis mamón o indeseable llamáis lo que queráis pero bueno que yo oye eh yo préstame préstame hacerlo préstame hacerlo así ¿eh? yo llevo siempre un libro, después claro, como oye como vivo en asturias también llevo siempre un, una sudadera por pues, si refresca eh Que, bueno, a veces la cosa no lleve bien en Asturias. Por ejemplo, tuve que poner la sudadera porque estaba muerto calor y subimos en el autobús y tenían el, el acondicionado a, a pastilla ¿eh? Y tenía que pasar 30 minutos en el autobús. Y mira, cuando llevaba 10 minutos pasando frío, dije yo, bueno, pues mira, saco la, saco la sudadera y por lo menos tapome. ¿Viste? Bajo la ley. ...todo esto mientras, mientras llegué en el libro... ...que también llevo la misma bolsa... ...que llevaba la sudadera... ¿eh? ...también suelo llevar una gorra... De, de, de, de, ...diréis, para qué, pues si fue sol... ...bueno hombre, obviamente para pues si fue sol... ...pero pero más específico tu tuvea... ...también en relación con, con el libro... ¿eh? ...porque llevo para el ...cuando fa sol... ...para que no me deslumbre el sol mientras le llevo... ...vos diréis, coño, pues pongo unas gafas de sol... ...no me apaño yo para el ...con los gafas de sol... si me está dando el sol ¿eh? parece que hay un contrasentido porque para eso son las gafas de sol para protegerte del sol no pues yo no soy que tengo que por una hora vamos, que llevo cuarenta mil cosas ¿eh? Eh, no llevaré un teléfono un pequeño de esos que tiene mogollón de historias y que y que puede sentirse la la radio también pero pero llevo un montón de historias vale bueno pues volviendo retomando el el tema ¿eh? el tema inicial que no se me fue la pinza, que yo acuerdo perfectamente de, de que yo lo que, lo que estaba hablando, que hay gente que, que puede sentir, lo sintientes, ¿eh? que pueden hacer el esfuerzo sencillamente de prender el teléfono un pequeño, pues ya ni siquiera de a la orella, porque a lo mejor sienten los se sienten alto y no tienen falta de arrimar la orella. Bueno, que fa en un esfuerzo cualquiera, ¿eh? y que la y que el sol refuerzo, el solo, la so recompensa y se sentirán edónea. y que si todos los llueves esas personas ¿eh? prenden la radio prenden el ordenador eh, daña la tecla en el teléfono piquiñu cualquier cosa de esos, pues entonces eh, salen de y entonces ellos sienten sus recompensas el hecho de que siempre siempre siempre que ellos faen la, la conducta que tienen el comportamiento siempre siempre siempre tenga como consecuencia la recompensa como sería el caso este de de Aprender el, el X, lo que sea. No voy a volver a decir todas las cosas, coño. Que si tengo que volver a decir el receptor de radio, el, el ordenador, el teléfono ucu piquiñuco, la, la tableta piquiñuco también. Menos piquiñuco que el, que el teléfono ucu, pero bueno, también hay piquinuca. Bueno, pues eso, que, que son muchas cosas para decir y que total, no pasa nada porque ya vos las podéis imaginar. ¿eh? Aunque te han omitido es no que el discurso, vosotros ya les, ya les imagináis. Bueno, pues que decía que si cada vez Que las personas en cuestión faen ese esfuerzo, obtiene la recompensa. ¿eh? Que llueves, llueves, y es de la noche, eh, prendo el aparato y sal las nedones... sale la con miserables diciendo cosas, cosas raras, porque no ...no dice una cosa normal ni para Dios. Eh, pues entonces, eso es precisamente lo que conocemos ¿eh? técnicamente como un programa de reforzamiento continuo, de razón continua, que se dice, de razón. ¿eh? hay otros que son de, de intervalo, que tienen que ver con otras cosas, que ya el momento en el que lo fue bueno, esto eh, sería más bien de, de razón. ¿eh? Hombre, pues sí, podríamos justificar. A ver, alguno me dirá, oye, que yo también soy experto en esas cosas, y podríamos considerar que ya intervalo. Bueno, vale, de acuerdo, pero a mí no me da la puta gana y digo que hay de razón. Hostia. Y la mayoría de los que te sintiendo como no tienes ni puta idea de lo que hay de intervalo ni de razón, da pues exactamente lo mismo toda esta historia. ¿eh? Asumir que ya... Un, un, un reforzamiento de razón ficha ¿eh? Eh, un reforzamiento continuo ¿no? ni siquiera hay intermitente y continuo porque supone que, eh, que se da siempre siempre que fuego la conducta pues eh, siempre obtengo la misma recompensa eh, según el, el programa de reforzamiento según el programa de reforzamiento hay una curva de lo que se llama una curva de extinción ¿eh? la curva de extensión lo que representa la cantidad de veces que, que esa persona ¿eh? que ese organismo tiene que repetir la conducta sin obtener la recompensa para que esa conducta desaparezca del todo y es decir, se extinga ¿eh? se extinga esa conducta eh, según el, el razonamiento del mi amigo selecto ¿eh? claro, eh, si el sintiente ¿eh? el programa si los sintientes de él que tiene más sintientes que yo, bastantes más, ¿eh? pues por ejemplo están acostumbrados a, a todos los, a todos los lunes a las diez de la noche tener un, un un nuevo programa de Fat Club Radio Show, o bueno hay muchos también que que, que lo que a lo que están acostumbrados todos el manes tenerlo disponible la descargan los 40.000 sitios que tiene él para pa descargar su programa, que si en iVoz, que si en iTunes, que si en la de mi madre ¿eh? pues entonces, oye eh, están recibiendo un reforzamiento continuo un, un, tan, tan sometidos a un programa de, de razón continua ¿eh? porque continuamente eh, falla la conducta y obtienen el, el reforzador y eh, ¿Cuál es el problema de, de los programas de, de reforzamiento continuo? Bueno, pues tienen un, un problema, si lo queréis llamar así, eh, que, que la curva de extensión llega muy rápida. Claro, vamos a ver. Eh, si un organismo cualquiera, una persona cualquiera, está acostumbrada a que siempre pasa eso, eh, si un lunes si un por la radio... Eh, Y, y volvemos la radio, el teléfono, el ordenador, lo que queráis. Si un día pon la, pon lo que sea, y no sale el programa del, del Selectu, pues dirá coño, pues que pasaría Selectu que no hizo el programa esta semana. Bueno, anda, pues nada. Llego otra semana y vuelvo a poner, el, la, vuelvo a poner la radio, el ordenador, teléfono, tablet, tuca y lo que sea, y vuelvo a anotar el programa. Uy, que raro. dos dos semanas seguides, es el selecto... bueno pues la, la mitad de ellos, la mitad de esos, para la tercera semana ya no prueben a ponerlo y si para la tercera semana la mitad que lo ponen, resulta que que en un, ta, eh, en un tal Fat Club eh posible que para la cuarta semana un mes después ya no quede nadie que, que ponga eh, que ponga el, el fat club que intente sentir el fat club porque ya entiende que si no un pasó si no un paso ya si si si si se ver una persona que hay tan tan cumplidora para el tema de hacer el programa como el Selectu si mientras tres alemanes no no hizo el programa, bueno, pues asumen que llegue por el motivo que sea el programa cesó, ¿eh? de desistir el el rock radio show. Eso pasa si hay un un programa de reforzamiento continuo, ¿eh? al que te han sometido los los sintientes, ¿eh? Eh, que la curva de extensión yo muy rápida, la extensión yo muy rápido, porque oye pues entiende que si lo fuese en princesa de Facelo, pues enseguida entienden que llegue, que llegue, que llegue desapareció, que llegue ya no hay más el, el programa, luego tal caso, tal caso de eh, voy a ponerme a, mí, voy a, poner a mí como ejemplo Eh, como ejemplo de, de reforzamiento de programa de reforzamiento alternativo ¿eh? de razón variable que también se que también se, se llama igual te dices, no, no, no dirías, ¿eh? yo soy supuestamente soy doctor en estas cosas pero de tantos años que ya igual se me olvidó ¿eh? pero bueno yo creo que más o menos voy a saber de explicarme aunque no digas los nombres exactamente bien como tienen que ser que más o menos voy a saber de explicar que es lo que lo que yo quiero reflejar. A ver anedonia Eh, a Nedonia yo muchas veces cuando lo presento digo Como todos los jueves a las 10 de la noche Pero bueno, eso yo un poco mentira Porque Anedonia no lle todos los jueves a las 10 de la noche No lleva tampoco ningún otro día, no, no Lo que pasa es que todos los jueves tampoco no lle ¿Por qué? Bueno, pues porque por una cosa u otra O sencillamente porque no me apetece, no tengo gana Pues no vengo a vengo a Anedonia ¿Eh? Eso puede pasar Uy, pues pasar tranquilamente y pasa y de fecho pasa muchas, muchas veces ¿eh? que, que no tengo gana y que directamente no subo ahora de fecho llevo pues tres semanas ¿eh? Sin, ¿eh? sin hacer programa y, y ahora volví claro que, que yo lo que hubiera pasado si, si yo tuviera a los sentientes sometidos a un programa de, de reforzamiento continuo ¿eh? programa de razón continua pues lógicamente que hubieran marchado todos ya, ¿eh? porque yo hubieran entendido. Dirían ellos, bueno, hostia, anedónico, que yo tan cumplidor, que tal, pues si no vino entre selmanes, será que no viene más, ¿eh? será que no va a volver a, a ver a Nezonia. ¿eh? Entonces, ¿para qué vamos a, a tomar nosotros el esfuerzo de... De, de, de, de levantar del sofá, de, de, de la mesa, de, de, de, de masticar menos, ¿eh? para ir más rápido, de, de, de salir corriendo, de trabajar. ¿Para pa qué vamos a hacer ese esfuerzo? Si sí, a lo mejor, ¿eh? ¿Eh? lo más fácil ya que no obtengamos el, el, el reforzador, la consecuencia que nosotros buscamos. Bueno, pues lógicamente no sienten, no sienten anedonia, nunca más. ¿eh? Pero claro, mmm. Yo no tengo a, a los sintientes de anedonia sometidos a un programa de, de razón continua, de reforzamiento continuo. Tengo a los sometidos a un programa de reforzamiento variable. ¿eh? Porque yo creo que prender la, ¿eh? la radio un jueves a las 10 de la noche es una pequeña aventura. ¿eh? Y una aventura para decir, el ¿eh? Eh, anedónico esta semana dará y por facer programa, no y dará por facelo. ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Eh? No sé si dará si no dará. A lo mejor lo fae, a lo mejor no lo fae. ¿Cuál es la, la curva de extensión que acompaña a ese programa de reforzamiento variable? Bueno, pues la, la curva de extensión y totalmente diferente de la de razón continua. En el de razón continua las personas enseguida entienden ¿eh? que de hecho de facto es el programa. ¿eh? Pero en el de en la alternativa, como yo, ¿eh? en, el de, en el de esta este reforzamiento tan tan discontinuo, ¿eh? tan alterno, ¿eh? que no está sometido a ningún. Porque si dijeras, bueno, fue tres programas y uno para, tres y uno para, tres y uno para, no, no, pero no es así. Igual feo siete seguidos y paro uno, feo dos y, y paro cinco, ¿eh? no se sabe, y es imposible saberlo. Y entonces, la, eso tiende, bueno, una cosa. que llega la gente ¿eh? Y capaz a lo mejor cuando pasan dos meses o tres sin sentirlo de un jueves decir coño voy a voy a mirar a ver si si tal la nedonia y coño estoy ahí estoy ahí y entonces eso hace que pa otra vez ¿eh? cuando cuando esa persona ponga nedonia y no te digo bueno no está pero pero ya estará no ya pasará. pues igual de igual de eso no ¿Mm? Igual y eso es lo que pasa con, con la anedonia Que aunque ahora lleve tres hermanos sin hacer anedonia Y en antes hiciera tres o cuatro seguidos pero, pero después parar otra vez Bueno, pues a lo mejor como, como la gente ya Como los entiendes ya están ya fechos a ello ¿eh? Como ya están fechos a ella A lo mejor por ese motivo Pues vuelven en ¿eh? un marchen definitivamente Vuelven a, a ver si, si la anedonia Si la Alnedonia está por aquí pues, Oye, hay siente pato Hay siente pato eh, Que conste también Y ahora voy a <risa> Voy a voy a saltar de Voy a saltar de tema ¿eh? Esto de los programas del reforzamiento Y tal, bueno, pues bien Bueno, no voy a saltar del todo Porque, bueno, tiene tien relación ¿eh? Yo filo lo todo Filo lo un poqueñito eh, También es verdad Que yo a lo mejor No sé si. Eh, Conscientemente no lo faigo, pero inconscientemente quizá lo faigo Sina, porque tampoco tengo yo ningún interés especial en tener muchos sintientes. Hay gente que sí, que el, por lógica, eh, la mayoría de la gente que fae un programa de radio, ¿sí? como este que. ...que estamos haciendo ahora mismo... ¿no? ...o que estoy haciendo yo, que coño que estamos haciendo... ...estoy lo yo... ¿eh? ...a que no hay nadie no más, estoy yo, estoy yo solo... ...bueno pues, eh, para la mayoría de la gente... ...que estamos haciendo un programa de radio... ...el hecho de tener gente... ¿no? ...que sienta ese programa de radio... es importante... ¿no? ...muchas veces yo precisamente... ...es si el, el reforzador... E ese es el motivo por el que fa en un programa de radio, para que la gente pueda sentirlos eh, por antena, pues decirles cosas que, que, que ellos pete decir, poner la música que, eh, que ellos pete poner ese es ese el motivo eh, en el mío caso, raramente eh, por, bueno, yo Eh, más de una persona a que lo digo Pues no lo entiende muy bien eh, En el mío caso ese no es El motivo de hacer un programa de radio eh, El motivo mío es Venir y hacerlo Venir y hablar ¿eh? Y vosotros diréis coño, Pues hablar eh, pues, falar tranquilamente eh, Sin necesidad de hablar de Delante un micro y tal Sí, sí, sí Eso no deja de ser una Una incoherencia Un Una cosa que no puedo explicar, porque eh, todo esto que suelta aquí, eh, si no tuviera un micro delante, no lo soltaría eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Que, para nada, hombre. Eh, yo, además, a ver, soy un, soy una persona tremendamente reservada, yo no falo de, de mis cosas, y vengo aquí, lo todo, suéltalo todo, ¿eh? A lo mejor por eso será porque tampoco tengo yo demasiado interés en que lo, lo sienta la gente. Pero bueno, vuelvo a ser una incoherencia. A ver, si es tan paranoico tan celoso de estos cosas, pues tampoco vengas a contarles para la radio. Qué sé yo, no sé. A lo mejor yo un no, algún tipo de de enfermedad mental, ¿eh? de enfermedad mental. A lo mejor yo sencillamente que quiero que los míos pensamientos Queden queden ahí congelados en algún sitio, queden reservados para pa poder acceder a ellos otra vez. En antes, eh, hay años, eh, yo dedicábame a, a escribir. ¿eh? Y escribía, pues bueno, las cosas que me pasaban por la cabeza. Normalmente en un les escribía así, sin más, voy a, en plan diario. ¿eh? voy a llevar un diario con las cosas que me pasen por la cabeza no normalmente normalmente no hacía no hacía eso eh, lo que hacía era bueno pues escribir historias de, de ficción eh, poner en unos personajes de ficción en un entorno de ficción poner volcar parte de, de esas cosas que, que tenía que tenía en la cabeza curiosamente Desde que empecé a hacer anedonia, y de esto falla cerca de, de siete 7 años, 7 siete años, 7 siete años ya no menos que, que va a tener, que va a tener este programa, que va a tener la anedonia. ¿eh? Debe decir que va a tener la anedonia comensurable, pero ya sabéis que la anedonia comensurable tiene un poquicín menos de tiempo que, que anedonia, ¿eh? anedonia, en Anedonia antes hacía la otro y ahora fallo el ...a la anedonia como se hable... Facé el otro que estaba en el mismo cuerpo que estoy ...pero que ya era otro... ...otro día vos lo explico mejor... ...y si te de sentir anedonia... ...pues más de una vez ya lo... ...ya lo expliqué... ¿eh? ...ya lo expliqué otras veces... ...o sea que... ...y los que no tenéis de sentir anedonia... ...pues mira, problema puesto, ...como iba a saltar unos días... ...pensando a ver qué quiere decir este... ...este enigma y cómo resolverlo... ¿eh? ...bueno pues que eso que... ...que, que empecé a... ...a hacer anedonia... Pues apenas escribí... ...escribí nada más... ¿eh? ...y un tiempo en el que... ...bueno, pues la producción literaria... ¿eh? Voy, a, ...voy a ser un poquitín de esto pues bueno... ...no estaba mal... ...no era una gran producción como esta gente... ...que escribe a dolor... ...y, que, y cada semana escribe un par de cosas y tal... ...no, no era andando ...pero bueno, sí que, oye, pues qué sé yo... ...lo mejor cada semana no, pero... ...cada mesín, pues... ...escribía yo... Pues un relato, una novelina Un algo ¿eh? bueno, Una novelina llevaba un poquitín más Pero bueno Pero pero bueno, que de aquella fecha la cena Y mira, fue empezar a hacer a anedonia Y dejarlo totalmente Seguramente hubo también Otros motivos ¿eh? Que la verdad que nunca me paré tampoco A, a pensarlos demasiado A ¿eh? e analizarlos A ver que, cuáles fueron los Los motivos, las causas que me llevaron a mí a dejar de escribir ¿m? Pero yo creo que uno muy fuerte fue precisamente El que el, el fecho de, de escribir Y era la herramienta ¿eh? eh, A través de la cual pues Descargaba muchas cosas que, que me venían a, a la cabeza ¿eh? Y en el momento que tuve otro otra válvula de escape Que fue, que fue esta, que fue la, la radio, que fue la cuca que fue anedonia pues hecho mmm, a lo mejor de ser necesaria esa esa válvula de escape esa válvula de escape anterior ¿eh? esa válvula de escape de de la escritura sí sí es muy posible que, que fuera que fuera una cosa así y ahora mismo yo puedo decirse que soy hasta cierto punto un junkie un junkie porque estoy bastante enganchado necesito esto ¿eh? Eh, y es verdad que bueno pues desarrollé un tipo de, de tolerancia extraña eh, que me fae no necesitar cada vez más dosis de la, de la droga para tener el mismo efecto sino que necesito la misma eh, y en algunas almanes ni siquiera necesito eso puedo pasar sin ello También es verdad que, que cuando paso en Sinanedonia, que no fue en Edonia, siento medio un poqueñín, eh, así desasejado y, y con ganas de venir. Que luego a lo mayor ya la llueve si dame la albana, eh. <ríe> ah, joya, subir a la radio, tal, no sé qué, no tengo ganas, aquí. Eh, sí, sí, pues páseme a veces. A veces pásame, eh, también. Pero bueno, luego, eh, hecho lo de menos. Eh, tengo yo un... un un lema bastante bastante que no lle mío, que lle bastante habitual y que mucha gente lo lo contempla también, que ese de que nada más me arrepiento de lo que no fego, Y es verdad, yo me doy cuenta ahora mismo de ninguna cosa que hiciera y que me arrepiento ahora mismo de que mejor no hubiera hecho eso, pero Pero que me doy cuenta de cosas si es que que podía haber hecho que no hice y que digo, yo cago, la más pues si lo hubiera hecho, ¿eh? Eh, pues es sencillamente una manera de mirarlo, a ver el, eh, Cada decisión implica un, una parte activa y una parte pasiva. Hacer ¿eh? algo o no hacerlo. Eh, el mero hecho de decidir no hacer esto, pues y es decidir hacer, no hacer. No sé si me explico Pero quiero decir que siempre Que en realidad siempre fue algo Lo que pasa es que bueno yo, Me gusta mirarlo de esta manera ¿eh? Me gusta mirarlo siempre de, de, de si facer en activo Facer en, en positivo De, de procurar No dejar de facer Entonces bueno pues arrepíntome también Hay veces que, que no subo a hacer a nedonia Porque digo yo joder Pues tenía que subir a facer a, a nedonia Porque así contaba esto y contaba lo otro Y lo demás allá y tal contábalo pero contábalo para mí... ...eso es lo curioso, porque... ...yo no sé si quiero contáislo ...contámoslo a nadie, no sé si quiero a vosotros... ...a ver, yo controlo para mí... ¿eh? Eh, y, ...y con eso tengo... ...tengo el bondo... Eh, ...hay poco, un, un rapaz muy amigo mío... ...decía... ...decía que también fa radio y tal... ...decía o que fa un programa de radio, fa lo para que lo sientan... ...yo digo... ...bueno hombre, no... Y dice, bueno... ...habrá quien lo niega... ...pero en realidad... ...fueblo para que lo sientan... ...no, yo de verdad... que ...yo no fejo ...ne doña... ...para que... ...para que lo sientan aire ...y más siento... ...y esto ya... ...sí sí que va... ...llevamos a... ...a decir... ...pero este tío... ...que raro... y ...bueno te juro que, que... ya lo... ...ya lo decís... ...eh... ...ya lo pensáis... Eh, ...el fecho de saber... ...que hay gente... ...al otro lado... ...que hay gente... ...sintiendo... Eh, ...lo que yo digo... ...produzme cierto desasosiego... ...el hecho, sobre todo... No, ...no tanto de saber que pueda haber gente... ...sintiendo lo que digo... ...sino el hecho de saber que hay gente... ...que no me conoce nada... ¿eh? ...y que está enganchado... A, a, ...a las cosas que dice el anedónico miserable... ...eso sí que me produce... ...un desasosiego bastante grande... ¿eh? ...a mí cuando me llega a, a, a alguien y me dice... ...oye, hay un, conocí a uno... ...que dice que está enganchado a sentir anedonia... Y yo digo, pero ¿pero quién? No, tal, uno que trabaje conmigo O uno que vive tal sitio, uno que tal Digo, pero si yo no conozco de nada Ese, ese tío de que me conozco No, no, no tengo, no, sienta negonia Hostia Entonces ya, claro Eso, pues que, eh, quieras que no Implica, o, o parece que quiere implicar Una, ya Te mete una cierta responsabilidad ¿Eh? Un decir, hostia, pues resulta que yo estoy Falando aquí Pero que, que hay gente que, que lo siente y que encima y engancha. Oye, que yo todavía, no, eso sí que no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué coño a, a alguien, ¿eh? Pues y, prestar y escucharle las cosas que yo cuento. Ahora, hay días que sí, que a lo mejor, ¿vale? Estoy hablando de, de un tema que, ¿eh? Que, que tiene miga, que, ¿eh? Que tiene shugo y hay que exprimirlo y tal, y bueno, pues puede prestar, ¿eh? A veces traigo aquí a, a colegas que, oye, pues que a lo mejor entre todos sí que sí que facemos un, un discurso interesante ¿eh? y, y es guapo de sentir. Pero bueno, no sé, cuando estoy yo solo aquí, ¿eh? dale que te pego dando la propayuela, pues, pues no sé, no se entiende muy bien. pero bueno oye qué sé yo hay pato para todo, y si y si şey a... a quien le gusta pues mira qué vamos a qué vamos a hacer habrá habrá quien le guste vamos ¿Eh? a poner un, un cantarín y pensáis en esto que ¿eh? en esto que contesta ahora vamos a ver Es que hasta mejor jode cortar esta parte de la banda sonora del Cruz de la lucha, De esta música de fondo que lleva tantos años conmigo. Tantos años. ¿eh? Los brothers, los compositores de esta banda sonora, ¿cuánto tiempo lleva esta música? ¿eh? Siendo el, el fondo de, de las palabras... ...fondo pa' palabras del anedónico Miserable. El anedónico Miserable... ¿eh? ese individuo que... falla un programa... ...un programa de radio... ...que se llama Anedonia... ¿eh? ...que sale todos los jueves... ...no, ahora ya sabéis el... el ...ya sabéis la verdad, no salto los jueves... ...no salto los jueves en Radio Cuca... ...salna más de algunos jueves... ¿eh? ...en Radio Cuca... La mayoría de los jueves salen en Radio cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada en esa www.radio.uk.org y, y ahora... ¿eh? Después de esa presentación de, de 40 minutos, que fue la presentación, vos pensáis que el programa trataba de que si el reforzamiento continuo, que el reforzamiento, no, no, no, no colegas, eh, el programa no me de eso esta noche, no, me no, que va, el programa tirado y sabe que, sabe Dios que, eso no más, eso no más llega, llega la presentación, sí, sí. Ya sabéis que muchas veces las presentaciones de anedonia suelen ser más largas que, que todo lo demás. ¿Esta semana va a ser así? ¿no? ¿Qué sé sí, yo si sí va a ser así? ¿No va a ser de otra manera? Igual pensáis que yo venía pensando en que te iba a contar esto. ¿Qué va? Ah. Eso salióme, ¿eh? salióme solo por, por determinadas circunstancias, pero salióme si ¿no? Mira, por embargo, eh, hay una cosa que sí que lleva rondándome en la cabeza unos unos cuantos días eh, y bueno, pues sí que tenía yo ganas de, de, de contarla a la radio. Eh, otra cosa será que me ponga a hablar de eso, y que vaya por otro pa otro sitio, eh, puede ser, puede ser guapamente pues, pues, pues, Entonces, en realidad, cuando acabe este programa, no vais a saber si si si el tema es del que del que hablé. Y era realmente de, de esto que estoy diciendo ahora que quería hablar, o era de cualquier otra cosa. ¿eh? No pasa nada tampoco, porque aquí mm, lo importante no es seguir un tema. ¿eh? Ya lo sabéis. o no es lo importante para mí, no sé si es lo importante para la gente que lo siente, pero vuelvo a decir que si hay gente que lo siente, eh, sabiendo ya cómo se suele hacer esto, pues será porque por algún motivo, que vuelvo a repetirlo, a mí no hay manera de llegar a él eh, se me escapa por algún motivo que se me escapa pues <coughs> le gusta oye gusta y gusta y esta manera de hacer de la radio ¿no? qué sé yo pues hay gente para tú no me canso de decirlo de que hay gente pato. tú Eh, eh, la cuestión y que bueno yo estaba contando todo este rollo de, de que que es el reforzamiento continuo que es el variable que si falto que si dejo de faltar que si unos programas no fuego que si otro sí bueno pues eh, estas semanas que falté quitando la anterior que fue sencillamente porque no tuve ganas gana de, de venir eh, las anteriores falté porque bueno tuve tuve fuera tuve muy yo sí ¿eh? Más joneshe de, de aquí de lo que tuve... de lo que tuve en llamar navidad. Si lo mides en, en unidades de, de distancia, en, en kilómetros o, o en cualquier otra unidad de distancia, pues realmente tuve más más de casa. ¿eh? Si consideramos que esto es la mi casa, vamos a considerar que siempre sí que que donde vivo. Eh, tuve más gente de casa de lo que tuve nunca en la vida, ¿eh? nunca en la vida. Y vosotros decís, venga, qué sensación, ¿no? Tal, no, es que eso ya es lo curioso y es lo que a mí me llama la atención: que la sensación no fue esa en absoluto, ¿eh? la sensación no fue la de la de estar yunche de casa, y eso que estaba en un ambiente totalmente distinto de, del de aquí, ¿eh? no tenía nada que ver. pues aquello y era en el sitio este que tuve, pues pues la atmósfera, el aire, y era, y era seco, ¿eh? no y era húmedo como aquí, que, que bueno, pues que estos días de calor... morres de calor y sudas como gochu... eh oye, noye, no, para nada, oye, pues había calor, eh, ponía hasta la sombra y tal, y no pasaba nada, no sudabas como un gocho, ni como un gocho, ni como otra cosa, dicen mucho lo de sudar como un gocho, yo no sé si los gochos sudan mucho, oye, otra cuestión, pero ya lo investigaré, lo investigaré intentaré intentaré enterarme. Eh, en la cuestión ya que ya digo, pues aquello ya era, ya era un sitio muy seco, eh, eh seco el aire seco la atmósfera y seco también el, el, el terreno el paisaje y era nada y era polvo el paisaje y era polvo y era eh, no era ni siquiera matorral de esto de ese caño y tal no no y era y era puramente de piedra y polvo piedra y polvo entonces podéis pues, la gente falaba raro eh, falaba raro no eh, me entendía lo a ver que no falaba en, en, en extranjero eh. pero bueno en sin falaban raro y, y bueno y curioso porque lo que más pasó ¿eh? lo que más veces pasó fue que no me entendían ellos a mí más que no entenderlos mm -hmm. yo a ellos y mira que yo hacía por por falar eh, correr castellano ¿eh? pero que no era aquí, no era aquí. no me tenía mucho que ver también seguramente eh, que yo estaba trabajando con con gente mayor con viejos ...y una de las mismas maneras... De, ...de entrar yo a, a la gente mayor... ...de collar confianza con ellos... ...y, y el hablar ...así así medio asturiano... ...como falo yo... ...habrá los que... ...de, de, de todos los gustos que digan... Que, ah, ...esto ya he inventado todo, esto y tal... ...pero mira... yo ...con la gente mayor, de verdad... ...que para conectar con ellos... ¿eh? Eh, es, ...yo mucho más... vende como más campechano, agora ahora que está de moda esa palabra lo de campechano porque antes teníamos un rey campechano ya tenemos otro rey que no que no lle campechano, ¿eh? Y otra cosa, pero no lle campechano. Digo yo, bueno, o igual la campechanía heredase también y también ye campechano, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, el caso ye que la la gente mayor en general pues Y es más fácil, coge más confianza y tal, si, si no fales ahí tan tan perfecto y tan estirado y, y te arrimes un poquillo más a, a lo de ellos. Bueno, estoy generalizando. ¿eh? La gente mayor, en general, la gente mayor con la que yo trabajé. ¿eh? No, no, seguramente no son todos los mayores de, de esta manera. ¿eh? Habrá mayores de 40.000 maneras. Bueno, pues eso, que todo esto para contar que, que allí la gente falaba raro. Era un clín, el aire estaba seco. Eh, rara vez vino nubes en cielo, eh? un, un sitio en el que rara vez, rara vez se nublaba el sol, eh, que era todo de, de roca y, y polvo, piedra y polvo, y, y que bueno, que vamos, que podía tener bien claro que realmente estaba, estaba, estaba lejos de casa, les, les hierbas que, les plantes, los pocos plantes que nacían por allí. Nada tenían que ver con las escuelas que hay aquí. ¿eh? Eh, de algunas eran muy guapas. Había un árbol que no sé cuál era su nombre de verdad, pero yo aprendí el nombre que daban allí, que era el árbol de fuego. ¿eh? Y era sencillamente un árbol que crecía en un florines coloraes, un colorado muy intenso, y que cuando lo veías desde la distancia casi, casi parecía que estaba ardiendo. ¿eh? Porque bueno, estaban quietes y, y no como, bailaban como les llames. Pero, pero bueno tú casi veías un árbol ¿eh? un árbol que, que tenía que tenía llames ¿eh? de, lo, de, lo, de lo intenso que era aquel aquel colorado eh, había una cosa que bueno en realidad a mí no me sorprendió tanto había muchos yagartos muchos yagartones así grandones que yo que sé que tenían por lo menos dos, dos palmos de del de el yagartón y mucha gente decía meca mira eso en Asturias no lo hay Yo me he discrepado un poco porque ojo, hay mucho que no los veo, pero yo recuerdo ver, pues eso, yagartones, ver yagartones, ver el en el monte, sobre todo, ¿eh? en las alturas grandes, yagartones escondentos entre la roca y tal, yagartos también grandes, ¿eh? un de esas pequeñucas que, bueno, así que Tan todos a veces a osabeles, aquí sí que hay yagartones, pero bueno, estaba hablando más de las cosas que, que, que nos diferencian, que de las cosas que. Que, ...que nos sientan... ...estaba en un sitio muy raro, muy raro eso... ...la gente falaba raro... ...la gente se comportaba raro... ...en el sentido de que... Eh, eh, ...no sé si aquí la percepción... ...y que la gente fue las cosas con... ...con priesa... ...pero después de estar allí un tiempo... ...poco tiempo, todo bien, ¿eh? pero bueno... ...después de estar allí un tiempo sí que... ...sí que te daba la sensación... ...bueno, había los que decían... ...es que los de aquí son unos vagos... ¿eh? yo la verdad que no los vi a ellos como vagos vinos a nosotros como gilipollas por las cosas tan a prisa allí la gente tomaba las cosas con calma ¿eh? Eh, que yo creo que yo como tenía que ser tomar las cosas con calma, que tenga prisa que, oye, pues que se arregle ¿eh? que se apañe el solo pero digo que yo hago las cosas con calma dirían, dirán los de allí Bueno, pues pese a, a todas esas diferencias que podían llevarme a percibirlo lo, yo en sí que estaba de casa, eh, no os creáis que lo percibía mucho. Y sabéis por qué? Mira, yo para ir a, a ese sitio, eh, ese sitio tan tan yoñe, eh, fui en avión, eh, avión, el avión que yo hacía, pues igual más de 20 años que nunca llevo un avión. Y, y no tenía yo el recuerdo del avión como una cosa tan espantosa como lo que viví esta vez. Eh, espantosa en el sentido de que me diera miedo, eh, por fortuna, eso no me pasa, a mí no me dan miedo los los aviones. Yo, pues, yo mm, eso os digo, ahora no más de 20 años la anterior vez que montara en avión, pero todavía no habrá un año siquiera de una vez que monté en avioneta, y eh, tan feliz, ¿eh? Y yo feliz como una perdiz. ¿eh? Ya he dicho una vez que no sé por qué les perdices ¿eh? se consideran tan tan que se felices, ¿eh? igual que seguirlo lo de ser no como una pera y tampoco sé de ninguna pera. O bueno, igual si resulta que les peres no sé es qué sé yo, qué sé yo. Bueno, pues eso, que yo estaba feliz como una perdez de la violeta. Vamos, que yo miedo volar no tengo. Pero pero sí que me pareció un medio de transporte muy agobiante, muy Ah, muy muy disgustoso ¿eh? es de ir allí como como sardines en el Yataes ¿eh? porque realmente hay muy poco espacio y, poquísimo espacio y, y ese ruido continuo que claro pues inimaginable los motorones que, que tendrán que llevar esos aparatos para para subir por el aire y llevando un montón de, de gente dentro ¿eh? pues unos motorones que hacen un ruido de, de la hostia ...para que vos hagáis la idea... ...a mí no, no me duele la cabeza... ...prácticamente nunca... ¿eh? solo me duele la cabeza... una vez, ...bueno, una vez no durante mucho tiempo... ...hay por estas fechas... ...unos 10 años... ¿eh? ...me duele la cabeza que te cagues... ...y claro, tuvieron que abrírmela... ...y sacarme cosetes de dentro... ...que yo lo que te metaba haciendo me la doler... ...pues en el avión dolióme la cabeza... ...tíos, joder... ...tanto para ir para allá como para volver para acá... ...y era de, del ruido... ¿eh? ...no os dicen antes por ejemplo... ...que yo llevo siempre conmigo un libro para... ...eh... ...y que cualquier momento aprovecho para ayer... ...uno de los mayores momentos para pa ayer... Que, ...que yo aprovecho... ...de los que yo aprovecho... Eh, ...son los viajes... ...yo mientras toda la semana tengo que hacer un ciento viajes... Eh, ...dos, cuatro, diez... ...diez viajes... ...como mínimo a la semana no me los quita nadie... ¿eh? ...eh... ...no, espera que digo yo diez... Ni doce Doce a las hermanas no me los quitan ahí Y yo normalmente esos doce los yendo Porque a mí prestaba mucho yer. Bueno pues queréis creer que en el avión No fui quien intentaba ayer y, y, y joder Eso dolía me, dolía me la cabeza Lo único que, que Me alivió un poqueñín O corrí esa mala vuelta Poner sencillamente los, los auriculares y venir sintiendo, sintiendo programas de radio grabados mirad ¿eh? <risa> que enganche tengo yo con la radio <risa> que, que, que la radio mí más que la lectura, qué cosa y bueno, aparte de que bueno pues me pareció un medio de transporte tan desagradable eh, fue un medio de transporte que contribuyó en buena medida a eso que vos decía de, de que no fuera consciente de lo de lo de la distancia que recorriera Porque claro, yo subí en un sitio, no en un sitio, yo fui fui fui en, en un autocar, ¿eh? de aquí a a Ranón, subí a Ranón. Y bueno, más o menos por lo menos miraba por la ventana y aunque íbamos muy rápido, ¿eh? y íbamos por la autopista, que por pues, las autopistas pues poco se ve, son también eh, también un una manera de esconder la realidad, las autopistes, sí, sí, yo digo las cenas una manera de esconder la realidad, porque no experimentes el al 100% por cien el camino por el que vas, la, el percorrido que faes, no, ...no no estás experimentando, bueno pues pese a pese a ello, pues bueno yo reconocía los sitios, eh, los montes que veía, tal, bueno pues iba reconociendo, he echaba un tiempo, he echa un tiempo en llegar allá, ¿eh? Y bueno, digamos que, que lo reconocí. Pero claro, luego monté en ese aparato. Ese aparato elevóse por los aires. Eh, miraba... Bueno, no, de la que fui para allá ni siquiera tenía ventana por mirar. ¿eh? Eh, yo sencillamente iba allí metido. Aquello hacía ruido. Yo sabía que estaba moviéndose. Y sencillamente llegó a otro sitio. ¿eh? Para el río... ...para donde moverse... ...yo bajéme ...y estaba en otro mundo totalmente diferente... ...pero no fui consciente... ...para nada... ...de, de todo lo que tuve que... ...que, que traslladame... De, ...de todos los sitios que tuve que atravesar... ...de todo lo que... <risa> ...entonces pensé... ...que siempre lo pensara... ...pero a veces decía... Ah, ...pues igual ya que soy un rancio... Pero pensé en los turistas, ¿eh? en esta gente que dice ah oh, yo estuve en, en, en Estambul y tuve en las pirámides de Situ y tuve en el desierto de Mongolia y tuve en el en, en Nueva York y tuve y, y tú dices bueno pues todo eso ya maravilloso pero pero tuviste por medio ¿eh? fuiste consciente de, del viaje o, o nada más estuviste en el destino ...estuviste en la ...y estuviste en el destino... ...pero vamos a ver... ...tú si coges un mapa... ...podrías marcar los puntos... ...en los que estuviste... ...pero pues solo eso, puntos... ...nunca superficies, no sé si me entendéis... ...eh... ...yo creo que... ...a ver, hay, yo siempre... ...pensé, no sé, sí, creo que... ...que eso viene de siempre... Siempre pensé que, que, que la manera guapa de llegar a un sitio y era con calma disfrutando de, del viaje, disfrutando del desplazamiento, viviendo ese desplazamiento. Nunca me gustó, por ejemplo, de ir derecho para pa un sitio que estaba muy llorando. Me gustó, me gustó siempre hacer escales. Me siempre las carreteras secundarias, más que, más que las autopistas. Las autopistas parecen eso que pues, decían antes. Parecen una manera en, en, en pequeña escala viene a ser lo mismo que el avión viene a ser el, el vamos a hacer aquí una autopistona vamos a ocupar 60 80 metros de, de, de ancho ¿eh? vamos a incluso para pa que no tenga sub y bajas vamos a, vamos a acabar vamos a llevarla casi en una zanja ¿eh? y, y, y tú vas en el coche o en el autocar o lo que vayas y vas mirando los llaves y, y muchas veces no ves nada ¿eh? no sabes ni dónde estás siquiera ¿eh? o sabeslo por otras cosas porque sabes por dónde va la autopista sabes, sabíaslo ya en casa pero pero no tienes muy muy claro dónde estás en ese momento ¿eh? o, o lo que hay a tu alrededor y aunque quieras parar no puedes parar y es una cosa muy curiosa ¿eh? en las autopistas tú nada más puedes salir pero los sitios que te dicen que puedes salir pero tú no puedes ir para la autopista y decir, venga, bueno, pues párame aquí, gusta este sitio, voy, párame, ¿eh? Voy, párame. Eh, yo, bueno, pues no hay, no hay tampoco muchos hermanos, hablaba de, falen este programa de, de la misma manera, de, de prefería decir de, de vacaciones. Y, y acuérdame que contaba que a mí gustaba, me pues, muchas veces meter... ¿Eh? Yo despotrico mucho contra los coches, pero bueno, me gustaba medir de vacaciones en coche que vamos a, que íbamos a hacer, soy un incoherente, eh, no pretendo otra cosa, tampoco, ¿eh? el, el que diga, oye, oh, no, que el otro dijiste que que ya eres cuarenta digo, yo, <risa> yo soy el más incoherente del mundo. ¿Cómo te iba a decir yo que soy cuarente? No, no, no solo todo, ¿eh? Yo no soy nada coherente, nada cuarente eh, y como no soy nada coherente, despotrico la de Dios a los coches, pero me parece que la ...una manera muy guapa de de, de, de... ...de vacaciones de viajar... ...que era pues... ...meter el malet, en el maletero del coche... ...la tienda campaña... ¿eh? ...el saco de dormir... ...y ¿eh? echar a andar... ...echar a andar por, por carreterujes... ...donde decir... ...vamos a ir aquí... ¿eh? Y, y, y, ...y para ir aquí hay que ir por aquí... ...que iros más rápido... ...no... ...echar a andar... ...coller una carreterina... viendo ¿eh? lo que hay alrededor... ¿eh? Vamos a parar aquí a ver esto? Venga, vamos a parar y, y lo vemos, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí, este sitio y muy prestoso y quédese ahí, ¿eh? Como mucho pues tener un pequeño esquema a la cabeza, unas pequeñas ideas de ¿eh? la zona en la que vas. Yo decía que el día, pues hubo una vez que sencillamente dijimos, vamos a Portugal, ¿eh? Fuimos a Portugal. ¿Algún sitio de Portugal en concreto? No, pues paramos aquí, paramos allí. ¿eh? que nos gusta? estamos más, ¿eh? Y, y esa es una manera de viajar claro, después de eso descubrí otra manera de viajar que todavía y da mil a esa que la de viajar en bicicleta cuando viajes en bicicleta es, ahí sí que ya es perfectamente consciente ¿eh? de, todo lo que, de todo lo que tienes al, alrededor ¿eh? ahí es perfectamente consciente del viaje ahí importa mucho menos el destino el viaje sí Joder, el viaje en sí, y ya, allí ya, ya, toda una experiencia El porcentaje de, de energía, de esfuerzo ¿eh? El porcentaje en el que experimentes el, el viaje Es muy grande ¿eh? Y es perfectamente consciente cuando llegues al destino De, de si para llegar a ese sitio tuviste que ir por un paisaje llano Por un paisaje montañoso ¿eh? Y es perfectamente consciente ...claro... ...y es mucho más consciente... ...y es, es consciente de si es ese sitio... es frío, y es húmedo, y es caluroso... ...y es seco... ¿eh? lo perfectamente... Sabes lo de todos los porcentajes del recorrido... ¿eh? ...y si coyes un mapa... ¿eh? ...seguramente... ...a lo mejor... ...bueno, pues no podéis decir... ...oye, yo tuve... ¿eh? En, ...en una gran superficie... ...estos sitios y tal... ...no, a lo mejor fue poca, pero por lo menos viste... ...y por lo menos podrías marcar en un mapa... ¿Eh? el origen, el destino, y podías marcar una raya por medio de los sitios por los que pasaste y decir, mira esto conozco porque pasé por ahí, ¿eh? y sé que ya, sí, no ya sí, no es inay de esta otra manera, conozco lo casi de pasada, sencillamente pasé por ahí y, y lo vi, ¿eh? Pero es que cuando vas en, en avión, ni ni siquiera, ni siquiera lo, lo conociste de pasada, no lo conociste de ninguna manera, ¿eh? Es imposible tener conciencia de que ...de que te has tan... daño de casa... ¿eh? ...yo tuve en un sitio... ...en el que para llegar... para llegar por mí mismo... ...eh... ...caleando en bicicleta... ...yo que sé, para llegar en bicicleta... ...mismamente que en bicicleta... ...ponte que... ...no sé... ...yo la verdad que las veces que viajé en bicicleta... ...tampoco fui ninguna burrada de kilómetros... ...pero... ...pero bueno, yo que sé, creo que... ...100 kilómetros en un día... llevo una cosa perfectamente normal... ...para que te de... andar en bicicleta pues pues pues por lo menos nadie me quitaba un, un no que digo yo un mes no no un mes en pedaleando pero luego tendría que que, que tiene barco o en algo así no porque tuve en un sitio que eh tuve en, en una isla ¿eh? entonces bueno pues debiera haber cogido un barco pero bueno pues un barco lo mayor pues ponte de remos que es lo más equivalente a una bicicleta pues cuántos días te puede llevar muchos ¿eh? Eh, Dios, y, y y por lo menos experimentaría todo eso, experimenté esto eso, yo mira y cuando fui para allá eh iba un poco en parano por eso de del sentimiento de isla, de estar en una isla de saber que que yo un sitio muy pequeño a mí que me gusta tanto callejar y, y mover pues podéis imaginaros no fui consciente para nada de que estaba de que estaba en una isla eh. Y imposible, no pude ser consciente no pude ser consciente porque nada me ¿eh? me hizo sentir la sensación de que, de que estaba en una una isla yo, yo después de eso la verdad que reafirmo mucho más en, en que ir a los sitios de esa manera no tiene, no tiene ningún sentido ¿eh? Eh, puedo asumir de un sitio en coche ya veis que siempre ¿eh? asumir de autocar pero aunque los autocars van que sí, siempre por la autopista hombre el tren gustaba mucho ¿eh? a los sitios en tren gusta mucho porque además el tren suele ir por sitios por los que no puedes ir normalmente ¿eh? por los que no, has, no más pasan las vistas del tren y entonces bueno pues vas viendo las cosas ¿eh? además el tren el tren tiene algo de romántico oye hombre seguramente el ave no <risa> nunca monté nave pero me imagino que cara y como lo que prima y la ¿eh? La velocidad, la, la necesidad de llegar a un destino en el mayor tiempo posible. ¿Que ¿Por qué? Acordemos pues de, de cuando lo decía el, el mi amigo, el, el Yeti, el oyente londinense, que también, aunque bueno, lo última más que supe el estaba por Galicia, el oyente londinense. No sé se si seguirá por Galicia, ni sé se si seguirá sintiendo de alguna vez anedonia. Si así un saludo Yeti, ¿eh? que fuiste un sintiente fiel mientras mucho tiempo. Un chatero fiel, ahora ya nadie no se mete al chat. Yo nunca nadie se mete al chat, ¿eh? Bueno, alguna vez alguien tal, pero normalmente no. Mira, eso sí eso sí me prestaba a mí, de la misma manera que digo que lo de tener sintientes no tenerlos que tampoco oye el tal. Pero tenerlos en el chat sí me prestaba, porque, oye, pues, eh, es interacción, es estar hablando con la gente y tal, eso sí me, eso sí me prestaba, eso sí me prestaba. Pero bueno, yeah. ¿Eh? No, con esto no obligo a nadie de meterse en el chat, estaría bueno. <risa> Pongo en plan, pues luego mete a alguien al chat y de hecho de hacer el vale o dejo de respirar, pero todavía. ¿eh? Da, no, da mi igual, yo voy a seguir haciendo anedón y voy a seguir respirando, metí vos, o, o no vos metéis al chat, que no lleve una cosa que tal. Pero bueno, eso, el, el chatero este, ¿eh? el, el oyente londinense, que fue el oyente que... ...que De los que yo sé que de más yoñe sintió en Edonia. Bueno, una vez metió una rapaza desde de, de Dinamarca, me parece. ¿eh? Sí, sí, sí, metió una vez una rapaza desde de Dinamarca. Eh, está más yoñe todavía que, que, que Londres. A lo que estaba que decía él, que n estábamos hablando de cuando el accidente, sí, de, de, de los trenes. ¿eh? Y decía él, pero lo que yo no entiendo, oye, la necesidad. ¿Por qué nos metieron en la cabeza que es bueno que lleguemos a un sitio en Cadíos, que lleguemos tan deprisa? ¿Por qué nos metieron en la cabeza que es bueno ir de vacaciones a Estambul eh? Eh, eh, sin conocer todo el recorrido? ¿Por qué es bueno salir del, del aeropuerto aquí y, y posarse en el aeropuerto de, de del Cairo? Eh? ¿Por qué es bueno eso? ¿Quién, ¿Quién nos hizo pensar que es bueno? Eh? ¿por qué no disfrutamos de, del viaje? ¿por qué no asumimos que, que trabaja? que si vivimos aquí, si nacimos aquí si decidimos no marchar que, que, que tenemos que trabajar aquí ¿por qué tenemos que ir a trabajar al, al quinto pino, eh? y quien dice al quinto no dice tener que, que, que coger un, un tren para ir a, a trabajar a qué sé yo a Madrid eh? a lo mejor dice sencillamente porque Porque si es de de tienes que ir a trabajar a cualquier otra punta de de Asturias. ¿Por qué? Acuérdame que todavía no haces ninguna locura, ¿eh? Que que el miguelo no es tan mayor, no me mayor porque para eso es el eh. Si no no sería huelu y él cuenta perfectamente del momento en que dejó de haber trabajo en Oviedo tuvo que ir a trabajar a Sichón, ¿eh? Que parecía una aberración, porque, claro, lógicamente había gente de que venía a trabajar Ubiu. ¿eh? Y, y no entendía por qué, habiendo gente de que iba a xixión, había gente decisión que venía a Y ya veis, eso ahora está al orden del día. ¿eh? Pero bueno, eso ya es pequeña escala, pero la gran escala y es. ¿Qué sentido tiene decir, eh? si, yo conozco medio mundo? No, no conoces medio mundo, conoces una docena de ciudades. Y que seguramente ni siquiera conoces las ciudades. Conoces, la mayoría de la gente conoce el, el, el, el percorrido, el diseño que hizo la, la, el turoperador en cuestión para llevar a los turistas a percorrer eso. ¿Sabéis qué sensación más fea, más desagradable? El, el, el conocer, me dio conocer a mí el conocer a varias personas diferentes eh, que me contaban, ah, pues yo fui a, al Nilo y pasóme esto. Y, y, y acabo te decía que pasara exactamente lo mismo. Entonces, pero bueno, está ya en el turoperador, es No es, un, no es una anécdota, ¿eh? Llega algo preparado para que pase así, ¿no? para que pase de esa manera. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gracia tiene eso? ¿Qué, eh? ¿Qué placer hay en, en sentir eso? Entonces, ¿para qué vas tan yoñe? Vete más cerquina, ¿eh? Hay gente que dice, no, yo sencillamente quiero ir a un sitio que, que falla sol y que no llueva. Bueno, pues, qué sé yo, no, no vayas al, al Caribe, vete, vete a Fugirola, tío. Que es, de verdad, no, yo de verdad os lo digo, yo no viajo mucho, la verdad. ¿eh? No viajo mucho y, y a lo mayor cada vez menos, pero, pero, sencillamente, si viajar por viajar, en sin. En sin disfrutar de del viaje ¿eh? sin vivir el viaje sin vivir la distancia y el tiempo que te llega a llevar a llegar a ese otro sitio pues para mí no tienen gracia de verdad eh, yo cuando yo no voy a esos destinos maravillosos y, y yo creo que no yo porque yo soy un rancio ¿eh? y es sencillamente porque para ir así no quiero ir no me fae gracia ¿eh? yo acuérdeme un tiempo en el que me ponían eh, voy a, a Túnez vienes sí, no se me perdió nada en Túnez entonces me decía ma pero yo es, no hay Dios que te aguante porque eh, no se me perdió nada en Túnez yo, a mí tampoco pero voy a verlo porque es un sitio guapo porque tal digo ya pero yo, que yo sitios guapos seguramente hay hay miles cientos de miles millones ¿eh? Mucho más cerca Antes de llegar a Túnez y, y, y si voy a Túnez Pues seguramente sería maravilloso Ir a Túnez Pero yo entonces Quiero ir de, de otra manera Quiero ir poco a poco ¿eh? Y quiero llegar allá Y quiero conocer Conocer aquello Conocer a la gente que vive allí ¿eh? Saber cómo viven de verdad no Cómo me lo van a, a, a contar Los, los guías de, del turoperador en cuestión ¿eh? Eso no Para mí de verdad Que no lleve no llega algo agradable, ¿eh? no, no, no llega algo reforzante volviendo a volviendo a ese término que, que os alentamos del programa eh, yo vos digo soy un rancio por eso no lo sé pues a lo mejor habrá muchos que piensen que sí eh, y seguramente yo soy un rancio ¿eh? pero seguramente que por otras por otras muchas muchas cuestiones ¿eh? muchas cuestiones que que son, que son distintas a, a ello, la verdad, pienso yo, yo pienso así, oye, no sé. ¿Qué, coño, se nota más chino la música de fondo que ya que está acabando ah no, coño, que estoy dando ya la potencia meter con G ah, claro, todos pasan estas cosas yo decía yo que ya era un poco raro que, que hoy el programa eh, tuviera tuviera discurrido sin <ríe> ninguna pifia eh, que, que ya era una seña de identidad prácticamente de anedonia los pifies, joder, caro Por cierto, ¿qué os pareció el cantar este, ¿Eh? Los hombres G, joder. Mira, no un de cómo cambiar la, la gente con el tiempo. Eh, yo cuando ya era niño, ¿eh? obviamente odiaba a los hombres gay. Su música parecía una mierda, ¿eh? Eh, que no tenía nada, tal. Y mira, fue pasando los años y, hombre, no voy a decir pues, que me parezca un gran grupo. ¿eh? Ni mucho menos, ni voy a decir pues, que me gusta la La mayoría de las canciones que son basura Son mozofia pura Pero bueno, pues sí que tenían cantares Como, como este ¿eh? que, que me parecen muy guapos Muy interesantes ¿eh? De vez en cuando Ese ritmo de ska ¿eh? que, que llevaba de fondo Una letra que no hay ninguna maravilla Pero bueno, pues que no deja de ser Una, una cosa guapa, interesante La mayoría de ellos De, de los cantares De ellos, pues no Eh, pero bueno, sí que tienen algunos que, que me gusten Que me gustan mucho gusten mucho desde que hay, hay muchos años Un programa oficial un especial Hombres G eh, eh, Que bueno, sorprendió a mucha gente Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes poner a los Hombres G? Bueno, pues eh, ya veis Ya veis eh, Llamó mucho la atención Una vez, hace muchos años eh, En mis tiempos de universitario Que yo creo que yo cuando empezaba A sentir algunas canciones De algunas canciones de estos y a decir, coño, pues resulta que, que no está mal. La primera vez que me pasó fue con la de Visita a Nuestro Bar, ¿eh? que lleva un scan muy bien fecho, un muy bien fecho, y, y puse la, y, no, puse la, no, perdón, empecé a sentirla, no sé dónde estaba yo, que pusieron la, y dije yo, coño, que es que más guapo, que no sé qué, y luego empezaron a cantar, Y dice, madre, pero si son Una letra totalmente estúpida ¿eh? Porque yo una letra increíblemente estúpida La de si, la de si cantar Y dice, es madre, pero si son los hombres G Pero bueno, sí, efectivamente Yo estaba diciendo, pero bueno, es que la música ya es muy buena Y, y luego sentido alguna otra Y también y tal Y no sé por qué salió el tema una vez En un, en un grupo, estábamos No sé dónde estábamos exactamente Pero yo creo que ya era una cafetería o de algo Estábamos un montón de gente y no sé quién sacó el comentario de, de los hombres hey, vaya mierda, vaya no sé qué y de repente digo bueno, pues no te creas ¿eh? que yo últimamente lo siento y tal y, y entonces dice otro rapaz así también radicalón y gustoso de la música cañera y tal, dime ¿a que sí? digo, bueno, pues pues sí, sí, la verdad que gústeme. y dice, ¿y sentiste esta que tal? está bastante bien, joder y, y te van cara a todos los demás allí además la mayoría lleno moces que eran bien que, que en esos tiempos niños que fueran, fueran fans de los hombres G Y decían, pero bueno, pero yo increíble, pero ¿cómo podéis decir esas cosas? Y decíamos, no, pero bueno, yo verdad, yo en, el, en ese momento eh, eh a mi todo lo que tuviera que ver con los hombres G pero en este momento pues ya, oye, pues pues comprendí, ¿eh? fui libre, ¿eh? como para poder ser capaz de de chulgar eh, en, en, en, en sin otros eh, sin sin presupuestos a que queda guapo decir esto En sin presupuestos bueno pues pues y la y la verdad verdadera eh, y la verdad verdadera que idolara quien idolara oye a mí qué quieres decir a mí estos tíos eh, no me gusten sí pero sí que tienen algunos cantarinos que, que me que me gusten mucho Bueno, y vamos a, a ir terminando ya. ¿Mm? Ya ves, últimamente eh, los programas pasaron de... Empecé con una hora. Una hora que, déjame... Estoy hablando de los, de los empiezos, ¿eh? Allá en el 2000... ¿Cuándo empezó en Edonia? 2007, me parece que fue cuando empezó en Edonia. Eh, pues eso, empezamos con, con una hora de programa, una hora la que metía... Seis o ocho, ocho cantares. ¿eh? Decía nada más, decía cosas. ¿eh? Siempre fue un programa de decir cosas, pero igual tiene cosas que, que me llevaba un minuto decir cada cosa. ¿Es interesante y ya la ponía un, un cantarín. Eh, luego expandíme ¿eh? y llegué a hacer programas de dos horas y pico en Simon en un cantar. ¿eh? Sí, hombre, sí, claro que sí. Eh, y ahora ya veis vuelvo a estar un poquito moderado van nada más una hora una hora y veinte de programa una hora y veinte y pico y ahí he puesto dos cantares al menos tranquilos no voy a no voy a poner más Poner el de despedida por supuesto que voy a poner el, el cantar de despedida eh, eh, estoy ahora un poco más moderado eh, tuve un tiempo expansivo ahora ahora estoy moderado Eh, no sé si si alguna vez me comprimiría otra vez no creo porque oh, solo pensar en hacer nada más una hora de programa dame yuyu dame yuyu dame mucho yuyu eh, tengo muchas cosas que decir como para pa' meterles todo en en una en una hora nada más joder sería uf sería una crueldad intolerable tener que hacer nada más una hora una hora de programa por dios ojo oh. Bueno, y hoy pese eh, a que a que por lo menos mmm, por lo que llegue internet ¿eh? y, y que se viera aquí no tuve ningún sintiente no tuve ni al policía eso sí que llegue la hostia pues bueno, pues mi idea es que sencillamente el prove, el prove Madero ¿eh? debió, debió decir el joder, pues Pues, eh, él sí que debe estar acostumbrado a los reforzamientos de razón continua. Y entonces dijo él, hostia, pues el año ni como se haber una aparición en estas tres, tres semanas, igual que no bien más, igual que un no bien más, y a forro me tener que sentir la cuca eh, el, el es para la noche, y por eso no estaba, no estaba ni el, ni el madero, manda huevos, joder. Pero bueno, pasa pues, que no estaba nadie de por ahí, y... Sí. posible posible y, y casi diría yo que entre in, in, in, in, in, enormemente probable ¿eh? que sí que tengan tenido sintientes a través del 107.3 de la de la frecuencia modulada eh, sé casi seguro que voy a tenerlos en diferido en y sé casi seguro que mucha gente va va a descargar el programa entonces bueno pues habrá que, eh, que saludar a, a los más de los que me acuerde Eh, un saludo enorme a, a Incio, eh, que y es muy fácil que tuviera a través del 107.3, sintiendo este programa al a amigo al selecto, que, eh, que y es fácil también, que yo uno de los que se china cuando digo que no me sintió nadie, porque tal sintiéndolo por el 107.3 de, de la frecuencia modulada. Eh, un saludo a ese tal... Al Alberto Llera de Bisuit del grupo Visuit, que que me sorprendió metiéndose en el en el chat el otro día. Un saludo enorme a un a un rapaz que que trabaja en en Manlalon y que va y siente este programa, qué sé yo, y siente para todo. Un saludo enorme a ese coche que circula por la carretera, camino de camino de La Puela. También habrá que saludarlo. Eh, y un saludo muy grande en general no sé si me falta a alguien seguramente me faltan muchas cosas un saludo muy grande sé sí que está ahora mismo paseando los perros con el con el transistor para <risa> resultar que esta noche no lo sacó pero bueno oye yo saludo por si acaso por si acaso está por si acaso está ahí ¿eh? y bueno pues en en general un saludo a a, a, a toda la gente ¿eh? a toda la gente que que tuvo que tuvo sintiendo anedonia esta noche ¿eh? y que la sentirán en cualquier otro momento un saludo muy grande y ya sabéis digo vos lo mismo que vos digo a todos los hermanos por favor eh Tenid cuidado ¿eh? esta semana no me decí nada que fuera delito yo creo que en un alterador social igual de hablar contra los aviones ¿eh? pero bueno en cualquier caso yo sé que los que me sentís Eh, tenéis muchas probabilidades de, de que venga por vosotros así que cuidadín ¿eh? y que no busco ya venga con arte de magia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 Para averiguar la verdadera historia Cuanto más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo cambia de chaqueta, combata, cabardina chandal, pero nunca de y Todos a una pisándote la cheta Arranfla, trinca, malversa Que estriga el paso doble Y la cuerga flamenca Y con ellos, ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! no te tocan. Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das cobertura. Estás padeciendo una náusea constante, tragarte siempre los mismos frondes, sin girar, sin parar, encima de un petrusco que ha dado ya demasiadas vueltas, demasiadas veces en el mismo sitio, sobre mismo ejército. Ya lo has comprobado. A cada tropiezo le sigue un palo. Nada.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 ¡Que no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,